En la escuela me hicieron aprender la longitud del Río Duero, el Guadiana y el Guadalquivir. Y me pasé el resto de mi vida tratando de hacer encajar esa información en alguna conversación y al día de hoy no lo logro. Llega desde Argentina por primera vez a Alicante, Enrique Piñeiro con Volar es humano, Aterrizar es divino. El espectáculo que te hará reír y reflexionar. Única función el 11 de abril, Teatro Principal. Estás en Play Kiss con Ricky García. no está nada mal ¿eh? energía h e cargados de positividad y de optimismo para comenzar una tarde más tu show e s p e r t i n o favorito hasta las 8 las 7 en canarias ya estamos aquí todo el equipo y además con unas ganas tremendas Ah, y con una selección musical para levantarte el ánimo bienvenidos ¿Qué tal? l ¿Cómo estáis? Ricky García y Leo Garriga、uh -huh. y Víctor Álvarez y Jorge Quiroga que nos va a traer la información puntual. Bueno. dicho esto queridos q u é tal c ó m o estáis c ó m o lo lleváis todo bien todo fantástico bueno pues nada nosotros ya estamos aquí de nuevo para pasar una tarde fantástica y estupenda y os estaréis preguntando y hoy q u é tenemos que hacer para conseguir ese presente que tenéis todos los días para nosotros bueno pues muy fácil q obviamente tenemos un presentito、eh, os vais a ir un fin de semana donde queráis con los amigos de la vida es bella y hoy queremos que nos contéis Atención, ¿eh? Y yo te voy a dar ya de entrada el número de WhatsApp para que te lo vayas anotando, ¿vale? 606-712-658. Nos mandas un mensaje de voz o nos lo puedes dejar por escrito en nuestras redes sociales, como prefieras. Yo te lo leeré, ¿vale? Hoy queremos saber... ¿Quién es tu amigo o tu amiga más enrollada? Ladies Oh n please. my god, we're back again. Brothers sisters, everybody t s a m i n gonna g bring the flame, I'll show you how. Got a question for you, better answer now. Yeah. Am I c r a g y now? Cause there'll be music, we'll be coming back again うん Banda de toda la vida, los calla Gugu, pero le conocemos muchísimo más por ponerle banda sonora a la película de Atreyu, Never Ending Story, Lima. b、bueno, u Esta n o e semana esto empieza a a l e r ya fin de semana, e h y la verdad es que estamos encantadísimos porque al empezar la semana pasamos lista y estabais casi casi todos. e h Y es que en Play Kiss estamos entre amigos, como siempre, y hay una verdad muy, muy cerca i t a muy e r acerca de la amistad, como estamos hoy. ¿eh? <risa> y no no es la del tesoro, es la que dice que las amistades son como los pechos: unos grandes, otros pequeños y otros falsos. <risa> y hoy queremos hacerles un homenaje, ¿no? no a los pechos, sino a los amigos, a los amigos de verdad. Hoy、queremos que nos cuentes quién es tu amigo o tu amiga más enrollada, esa que corrió a decirte que la novia de tu ex se había multiplicado por dos. <risa> tu gran amigo Paco, que se enrolló con tu mujer y se la quedó. <risa> Oye, cuéntanoslo en nuestro número de WhatsApp: 606-712-658. Ya sabes que hoy con los amigos de La vida es bella tenemos un pack para que te vayas de fin de semana. Se llama Experiencias Gourmet. ¿Eh? Si te metes en el catálogo de La Vida es Bella, podrás ver la cantidad de opciones que tienes para disfrutar y además con quien tú quieras. Esto es PBX.、Hey, PBX、hey, con Ricky García. You Not the way you walk, and it ain't the way you talk, it ain't the job you got that keeps me satisfied. loving Súper agradable con el gran Michael Jackson, porque tal día como hoy, pero en 1995, Michael Jackson volvió a hacer historia cuando su tema You Are Not a l o n e que escribió R. Kelly, entró directamente en el número uno de la lista americana de singles, convirtiéndose en la primera canción en la historia de la lista americana en hacerlo. Bueno, curiosamente, solo estuvo una semana en la cima y fue su último número uno en singles en Estados Unidos. La canción fue el primer single del doble disco History, Past, Present and Future, Book One, que era el primer disco. アルバム En q u e opciones tú las tardes de Kiddies? 606-71-2658. De lunes a viernes, de 5 a 8, una menos en Canarias. La Canaria de k i d s Rey Kids, con Ricky García. Te acompañamos en la vuelta a casa. Oye, Ricky, soy Borges Aguirre. Es que soy fan porque es súper gay este programa tuyo con todas esas canciones. スキき。 レイキー。 Cause Evan's got a number when she's spinning me around Kissing is a collar, loving is a wild dog she's got, she's, got she's, got she's got the look, she's got the look, she's got the look, she's got the look What in the world can make a browner girl turn blue? When everything i ever do, I do for you And I go la la la la la She's got the look The lover's disguise, banging on the head,、yeah. drunk like a man. d She's got the l o o k s w a i i n g t o the man, moving like a hammer. She's a miracle man, loving is t h e ocean, kissing i s the w a e s a n d She's got the l o o k she's got the loop. k She's got the got The Look どうか Bueno, 20 minutos y las 6 de la tarde, las 5 en Canarias, ¿qué tal? Bueno, hoy ya os veo otra cara distinta a la de ayer. Ayer era un rictus increíble. Hoy os veo ya más relajaditos, ya entrando en materia y total. Estamos casi en el fin de semana, ¿verdad que sí, queridos? Y nosotros estamos aquí para animarte la tarde, para hacer que te pongas de buen humor con la mejor música del mundo y con vuestro cachondeo, que de verdad, de verdad tenemos una audiencia súper cachonda. Hoy queremos que nos contéis quién es vuestro amigo o vuestra amiga. Más enrollada, Cristina desde Girona, pizza on de rocks, jordi, eh, claro. Bueno, escúchame, mira, para ti no sabemos si habrá premio, pero para ellos sí, ¿eh? Mira, para él, el churro de oro, por la peor excusa, y para tu madre, el Oscar a la mejor actriz. Ramón desde Barcelona. Hola, Ramón. ¿Sí? Sí. Ah, ah muy bien. Sí. Ah. Muy bien. Vaya. Gracias, un a b r a s para ti. Bueno, te tengo que decir una cosa, Ramón: que a estas horas ya debéis de ser masters en parchís. <risas> que con el tiempo que llevamos con l、pues、a s discos c e r r a d a s Con algo h a que matar el tiempo, ¿eh? 19 y las 6, las 5 en Canarias. ¡Uy, qué de música tenemos para ti! Todas las tardes en Kiss. You g o t a see a Alright. r a k e I threw a wish in the well. Don't ask me, I'll never tell. I looked to you as it fell. And now you're in my way. I trade my soul for a wish. Pennies and d i m e s for a kiss. I wasn't looking for this. But now you're in my way. Your stare was holding. Red, the a i n skin was showing. Hot night wind was blowing. Where you think you're going, baby? Hey, I just made you. And、this is crazy, but y e a 何 <Yeah. S 2> <Yeah. S 1>、yeah. Esta canción ha hecho mella y ha dejado huella en todos y cada uno de nosotros, nos la sabemos de memoria. La Unión, Lobo Hombre en París, 1984, el álbum Mil Siluetas. f u e s u álbum debut con esta canción les conocimos, se llama Lobo Hombre en París. Aún sigue conservando ese aroma, ¿verdad que sí? Bueno. Estamos a punto de alcanzar las 6 de la tarde. Serán las 5 en Canarias, en directo. Bueno, y a la vuelta te voy a contar qué pasó un 2 de septiembre en el mundo de la música. Vamos a hablar de Elton John, vamos a hablar de Sean Kingston, de Madonna y además de uno de mis artistas favoritos, Phil c o l l i n s Pero antes llega el boletín de las 6. ¿Estarás aquí a la vuelta? ¡Te espero! o Esto es Kiss.